No sé si será hoy, eh, hubiera sido bueno que la ley se pudiera sancionar. Creo que la Argentina hubiera sido un poquito más justa, con un montón de mujeres pobres que muchas veces en la clandestinidad terminan muriéndose. Eh, me parece que es un tema que atrasa de no, no, no abordarlo. Muchos colegas suyos dijeron que la ley era muy mala, que es muy mala lo que viene de diputados del proyecto. ¿Usted lo comparte? Es eh, una ley eso? De, de construcción de consenso en diputados, Siempre las leyes son perfectibles, pero tiene un componente central, despenaliza, no no le pone una pena a la mujer que interrumpe el embarazo en un periodo de determinado de tiempo. En este caso el Senado corregía, bajaba de 14 a 12 semanas, mejoraba, digamos, el, el plazo en el sentido, lo achicaba el plazo eh, en función de, de algunas demandas y de algunos grupos financieros que habían planteado esta cuestión y de senadores que también pedían esta modificación. Pero bueno, en ese periodo no podía haber penalidad, este era el tema, este es el tema de debate, es el tema que va a cruzar el año que viene la campaña presidencial. Sí, sí, sí, senadores... Chau chicos, hasta todavía.